I'm <laughs> just Come on, get I'm from thought you can't get them out from the backyard Sky in our backyard Reggae in our backyard Rocks in our backyard Sky in our backyard The moon come fill my shit up We come fill my shit up again We come fill my shit up We come fill my shit up again Hola buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM de escuchar Radio Topo y lo que aquí empieza tu dita y dos semanal con el Skal reggae de más ritmos calientes comienza un programa más de Escándalo en las ondas. Hoy 27 de junio del año 2021 comenzamos un programa más compañero buenas tardes. Espérate, que no, que no sé por qué. A ver. Hola. Ahora Hola. sí, que me parece que no habían echado bien el Buenas micrófono. tardes. Buenas tardes, así. Escándalas Ondas. <ríe> Energía. ¿sí? 101.8 la FM. Pues como os decimos, son 27 de junio, termina el mes. Y como siempre, a finales de mes, ¿quién tenemos aquí? A Vicky Jones. Buenas tardes, Vicky. Hello, hello. Los, las que seguáis el programa lo conoceréis bien. Pero si no os decimos, es nuestro arqueólogo musical preferido. Y viene cada programa o cada final de mes aquí a Escándalas Ondas. Pues bueno, pues para darnos un poco de resultados de sus últimas excavaciones y últimos trabajos, ¿no? Pues sí, además, hoy vengo de, de, de la playa. Ah, de la, de la playa, de archipiélagos polinesios. No está mal, no está mal. Bueno, Aprovecha para ir a ver a sus primos gemeres. Ah, sí. Eh, bueno, ¿de qué va a tratar? El, qué, ¿Qué tenemos para hoy? El balancear de lo alto del cocotero. Vale. Es, esa es la canción de hoy. Pues nada, ya sabéis, a balancearse, a alto el Cotero <risa> Pues hoy tenemos a Vicky Jones eh, con este, buscando y, eh, referencias de este, de este tema eh, enseguida Pero antes, por supuesto, tenemos que, que acudir a nuestra... Bueno, compañero, que, ¿cómo puede contactar con el programa? Que, que, que te he dejado ahí sin eh, nada. Sí, que me había quedado Inalvis eh, podéis llamar al 976 escribirnos a Radio Topo, aparte de correo 6032-50080 de Zaragoza, y si no por internet, pues tenemos un correo electrónico que es escandalasondas.gmail.com Luego ya usando las redes modernas, pues pones escandalasondas en cualquier buscador y ya está y no encuentras enseguida. Sí, señor. También hay que decir que igual estás, nos estás escuchando desde otra parte que no sea Zaragoza, concretamente, desde... <ríe> concretamente nos puedes escuchar en Girona, a través de Sonrey FM, en Alicante, a través de Radioactiva. En Granada, a través de Radio Almaina, y luego pues en toda la galaxia, por internet, a través de Ovejas Negras. Incluso también en streaming de Radio Topo, que también, también. ahora estaremos saldremos en, en streaming. Así que bueno, pues como puedes. Bueno, nos puedes encontrar de millones de formas diferentes. Opciones hay Y ahora sí, antes de dar paso a Vicky Jones, vamos con la virreía de Escandas Ondas una sección dentro del programa de escándalo que nunca puede faltar y que siempre inicia cada programa que hacemos. Así que, compañero, hoy tenemos... Sí, Uy. hoy tengo unas ganas locas. Después de la tarde, después del mediodía, tarde y noche de ayer... Pero bueno, nos debemos a la audiencia. Venga, pues venga, vamos a presentar la birrería, eh, sin más dilación, compañeros, a los honores y comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Escándalo una cerveza de la tierra. Y es que vamos a aprovechar pues, que hay varias cerveceras aquí en Aragón. Sí. Bien buenas todas, por supuesto. Sí. Y en esta ocasión, pues vamos con una cerveza de la Malteadora, que es una cervecera que tiene cervecería física en Zaragoza Capital. Sí. Muy recomendable. También. Y luego pues también embotan ellos sus cosas y pues. Sí, también es con restaurante, ¿no? También la malteadora restaurante, cerveza propia, vamos, y tiene. El codillo, el codillo está catado y se puede ir, ¿eh? Sí, pues bueno, sí, pues hoy. Sí. hoy vamos, Seguiremos hoy, investigando. Hoy presentamos la malteadora de aquí de Zaragoza. Y vamos con una de las, de, de sus cuántas cervezas tiene. Cinco o seis. Y vamos con la Aragonesian Pale Ale. Bueno, pues según nos ponen aquí en su web, la Aragonesian Pale Ale es una American Pale Ale de 6 grados, cerveza dorada de amargor medio y notas cítricas aportadas por el lúpulo americano Cascade. Poco pues, más. bueno... Os ha leído de lo que aparece en su página web, la malteadora, la malteadora.es, que la, ahí puedes encontrar todas sus cervezas y ahora toca... Uh, bueno, compañeros, no sé, yo igual no tengo el paladar caída. en mi mejor momento. Te iba a decir una cerveza. No, no sé por qué será. Una cerveza muy suavecita, <risa> <risa> <risa> muy fácil de beber. Sí, sí, no, es no suave. Es, es, es, es, es, se caracteriza el amargor ese que deja detrás, ¿no? Mm. Una vez que, que la bebes. Ah, pero no. no pero es... es suavecita, pero uh, tiene mucho gusto, la verdad. A mí me está gustando. Eh, pero como dices tú, es suavecita, entra muy bien Y bueno, una cerveza Y además el amargor tampoco es un amargor excesivo no Lo más, Se mantiene no, en la boca no, pero poco, poco, poco, se queda un rato Pero suavecita Pero sí. es una, una cerveza suavecita, con mucho, mucho sabor eh, Y bueno, suavecita También está en 6 grados, ¿eh? tampoco está en suavecita Bueno, ¿no? bueno, es de... bueno, 5,7 Bueno, 5,7. Sí, sí. Bueno, sí, 5, sí. sí, sí. En, en la página web han redondeado al alza, ¿eh? La lata pone 5,7. 5,7. Tampoco es una gradación muy alta. Se, se ha dicho, hemos tenido aquí gradaciones mayores, sí. pero, pero bueno, de todas formas, ¿os parece qué puntuación le damos a esta, a esta cervecera, cerveza que nos llega de la malteadora? Un 8. Un 8. Ya que sí Pues eh, sí, también. Porque yo voy a subir un poco es que más que es de sí. la tierra. Joder, vamos a darle una buena puntuación. De todas formas, desde aquí os la recomendamos. A mí me está gustando, ¿eh? Sí, no, hombre, a ver, es una cervecera. Muy, además, está, está muy bien. El garito que tienen está muy bien, ¿eh? Sí, es sí, un sí. antiguo bingo. Sí, o sea, sí. La sala es maravillosa. Sí, sí, la manteadora la <risa> recomendamos desde aquí. Eh, probaremos las siguientes. Tiene, tiene otras cervezas por aquí. Que también, bueno, fíjate, esta de es, uh, Brow Sugar con chocolate incluido, Golden State, bueno, pues tiene una, un, una amplia variedad de, de cervezas que, bueno, pues sí si, que os la recomendamos, especialmente siendo que es de, de aquí de nuestra tierra. Y ahora sí, Vicky, nos, nos, toca, nos toca maridar la, la cerveza y, claro, como, buena, como buen programa de música, la maridamos con buena música, hay claro, que decirlo. pues como es una cerveza dorada, pues vamos a aprovechar... Hay un grupo de Zaragoza, los sí, Dorados, sí, que está bastante bien. Por, por cierto, ¿qué vida llevan? ¿Tú actualizanos, actualizanos. Una vida relajada, Placentere, relajada. ¿eh? relajada. Desde, desde el marzo del año pasado llevan una vida bastante relajadita. Pues bueno, de todas formas, hay que decir, ya han sacado un par de singles, tienen unas, unas cuantas cosas grabadas... Y, y bueno, pues. ¿qué, ¿Qué más podemos decir? Pues de momento poco más eh, se podrá decir, quizá, quizá no, porque estamos en un impasse de relax absoluto. Pero bueno, para María la cerveza, pues vendrá muy bien una de las canciones de los Dorados que salió en el disco recopilatorio de los 50 años de, de la cultura Skinhead. Sí, la tenemos por aquí, así que vamos a poner un temita que ahora no recuerdo cuál hemos seleccionado: Inti Sabash. Pues venga, vamos con los dorados para maridar esta magnífica cerveza. I am the sun of the morning. I am who's burning all the gold inside. I am the Inti Sabash. Ah! I was toting my pack along the dusty Winnemucca road. When along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand. And I said, listen... I've traveled every road in this here land I've been everywhere, man I've been everywhere, man Across the deserts, bare man I breathe the mountain air, man I've travel, I've had my share, man I've been everywhere I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. En wow. de everywhere, man die het heeft. Het is een man we het heeft. Het is een man die het heeft. Het die het heeft. is een man die het heeft. Het is een man het heeft. Het is een man die het heeft. Het is een man los het heeft. Het is een man die het heeft. Het de los portugueses, llegaron los holandeses. Con la llegada de Cornelis Houtman a Bantam, se dio inicio a un lento y discreto proceso de colonización holandesa. En 1605 se hicieron con el fuerte portugués de Amboina y durante ese siglo irían apoderándose de Malaca, Aceh, Makassar y la citada Bantam, casi un siglo después de su primera visita. Además, el sistema comercial que la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales había impuesto, interesada sobre todo en el comercio de las especias, favoreció el monocultivo, lo que hizo a todas las islas interdependientes para satisfacer sus necesidades. Esta administración holandesa del archipiélago del Pacífico se extendió de una u otra manera y con algún paréntesis en su propiedad hasta mitad del siglo XX, cuando tras la declaración de independencia en el 45 comenzó un conflicto armado que terminó en el 49 con el reconocimiento por parte de los Países Bajos de la independencia de Indonesia. En esas indias holandesas aparece la canción de hoy, Ayun Ayun, cuya traducción es más o menos el balanceo se supone que en lo alto del cocotero. Aunque ese balancear de palmeras venga motivado quizá por la propia letra de la canción, que ya va advirtiendo de lo que puede pasar. Más o menos viene a decir esto. No te bañes en el río Pesapen, que hay muchas sanguijuelas, y no te cases con las jóvenes de Pesapen, que actúan mucho. No te bañes en el Semarang, porque está lleno de gambas, y no te cases con las jóvenes de Semarang, porque tienen muchas deudas. No te bañes en el Krenbangan, porque tiene muchas piedras, y no te cases con las jóvenes de Krenbangan, porque tienen muchos piojos. Balanceo, balanceo, balanceo en lo alto del cocotero, no te vuelvas loco. Esta antigua canción infantil de Cronchón, popular en las escuelas y entre las niñeras, aparece documentada en 1885 y la primera grabación es de 1906, hecha por la Justambul Batavia, Batavia que es el nombre de Yakarta antes del 42, en Beka Records, una casa alemana establecida tres años antes. Esta primera versión de hoy es de 1928 de la Kronchon Orchestra Eurasia, una agrupación musical de La Haya, formada por estudiantes indonesios de Leiden y Delft. Esta canción corresponde a una serie de grabaciones en dos sesiones que se hicieron en Londres entre octubre y diciembre de ese mismo año para Edison Bell Radio y que a pesar de ser grabadas allí, parece que al pertenecer a la serie F no fueron distribuidas dentro de Inglaterra. <tose> past daar ben waar je tintanya jaam hang cafe moet dit bestaan Jan no no EN Kavin, don is de mara, don is Ayo, na in die hoek na Ayo, na in die hoek na Seguimos en los Países Bajos y vamos a hablar ahora de George de Fred, no, no sé cómo se pronunciará en holandés, la verdad, que nació en Bandung, en Las Molucas, en 1921. Fue un multiinstrumentista que tocaba, además de ser experto en guitarra, el violín, la trompeta y el saxofón. Tocó música portuguesa y holandesa y aprendió la técnica de la guitarra hawaiana. Se sospecha que en el 58 llegó a los Países Bajos de Polizón y una vez allí... Formó la Royal Hawaiian Minstrel y la banda de cronchón Suara Istana, ambas bastante exitosas durante la década de los 60. <risa> Joyce Audrey, por su parte, también Indonesia, tuvo cierta popularidad en los Países Bajos durante esos años. Desde los años 50 participó en varios proyectos, incluyendo a los músicos Rudy Vairata y Ming Luhulima, también conocido como Lulima. De Mina Morirá de, no, de Minstrels y Amboina Serenaders, que era básicamente el mismo grupo con un nombre diferente para tocar cronchón. Esos eran los proyectos que tenía. En el 58, Jan de Winter, productor de Phonogram, invitó a su ex marido, José Fretes, a una sesión de grabación, dando inicio de esta forma a una serie de colaboraciones musicales. <música> Elvira Carolina, más conocida como Wanda, nace en Indonesia en 1946. En el 51 aparece su primera grabación, Pretty Baby, de la cual solo existe una copia y nos lo tenemos que creer porque no, no, la, no se puede buscar. Al año siguiente, en 1952, tras el divorcio entre George y Joyce, madre e hija parten para los Países Bajos a bordo del Oranje. <música> En el 58 empieza a cosechar cierto éxito en la expo de Bruselas la de la Atomium además de empezar a aparecer como bailarina de hula y percusionista en algunos shows familiares, porque todos los grupos eran de su madre y de su padre y en 1959 eran algunas grabaciones en Alemania Occidental para el 62 y el 63 sus actuaciones estuvieron acompañadas por Johnny Angis a las rockers y en todas estas ocasiones Wanda estaba acompañada de su madre <risa> Ya como Wanda en Joyce firmaron un contrato con Phonogram, con quienes grabaron un puñado de 7 pulgadas entre singles y EPs entre los años 62 y 63, editando los dos últimos en 1964. La primera de estas grabaciones, en septiembre de 62, fue Ayun Ayun, grabación para la cual estuvieron acompañadas de The Reading Brothers, músicos de estudio acompañados por Josh de Fretz y algunos miembros de sus Hawaiian Mistral.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 want zo niet In die hoge klap verbom, ayuna you, mos mira. Yo nga man di love. In die hoge klap verbom, ayuna you, mos mira. Yo nga You A, you, in die hoge klapperbom, A, U, Mas, Mira, Junger Mindela. A, U, in die hoge klapperbom, A, U, Mas, Mira, A, Junger Seguimos ahora en Países Bajos y vamos a hablar de Willy and His Giants. Willy Visink nace en 1938. Con 21 años empieza a organizar veladas musicales en una pista de patinaje enfrentada a los campos del Ado Den Haag, el equipo de la LDBC, poniendo música con un sound system casero. En ese momento, gracias a la influencia de las bandas indias, de las Indias holandesas, claro, y al sonido de The Shadows, los grupos de rock and roll estaban saliendo como setas en La Haya, y Willy formó parte de Real Reading Rockers. I wanna Por otro lado, también a finales de los 50, Hen Schmitzkamp vio a Theo Bajus tocando canciones de The Beverly Brothers y quedó impresionado. Trabajó, compró una guitarra y poco a poco se fue formando una orquesta a la que se llamó The Giants, donde incorporaron a Noel van der Kloor, Bill Van der Hork y Hans de Becker, cuyo nombre vino inspirado por los carteles precisamente de la película Gigante. I'll feel you touch me. The Giants habían actuado regularmente en el escenario de Willy, pero en 1961 la formación original se disolvió. Van der Huyck recibió una oferta para ir a Alemania con The Shamrocks y Backhouse se fue a España a formarse en guitarra clásica. Willy, los que quedaron, Schmitzkamp y De Becker, continuaron e incorporaron a Eddie Klee. Tras grabar algunas maquetas y presentarlas a varios ejecutivos y participar en algunos shows de talentos, consiguieron un contrato con Arton en 1962, con quienes grabaron Sadimaras, una canción sudafricana, y Vineto, composición de Willy. <música> Tras un año juntos, las cosas no estaban yendo muy bien entre ellos, en parte porque Willy era mayor que el resto, y en el verano del 62 se separan, y aunque intentaron continuar como The Giants, el grupo acabó deshaciéndose. Willy, por su parte, había registrado tanto el nombre de Giants como el de Willy and his Giants, y al poco tiempo decidió continuar con otra formación. Estuvo formada por Nicole Lensvelt, Huido Boom y Walter Fick, que era conocido en ese momento como Wally Ake, formación con la que grabaron a Jun a June. Grabar esta canción fue idea del productor Leon Schwab, que tenía por ahí algunas canciones indonesias guardadas para ocasiones como esta. La tocaron muy deprisa, 51 segundos, que se convirtieron en 1 minuto 45 cortando y pegando nada más. Y además fue grabada con el equipo casero que tenía Willy. Se lanzó en el 63 y fue un auténtico bombazo, del que se calculan alrededor de 100.000 copias vendidas en Japón en varios años, y del cual hizo una versión Takeshi and de Blue Jeans en 1964. De clichés, y para hablar de, de clichés, de clichés hay, hay que hablar de, de Challengers, y para hablar de, de Challengers hay que hablar de The Bellers, banda de surf que se disolvió discutiendo si usar o no el reverb que Fender había sacado hacía poco tiempo. Eddie Bertrand, uno de los fundadores, quería usarlo, y Paul Johnson, el otro fundador, pues no quería. Y la cosa se fue calentando hasta que Bertrand dijo: Pues hasta aquí hemos llegado. Durante sus buenos años, The Belers tenían dos baterías que tocaban alternativamente. Uno de ellos era Richard Delby. Este había dejado la banda un año antes de su disolución para formar The Challengers, grupo al que incorporó algunos de los músicos de The Belers. Tras numerosos conciertos en clubes locales, alquilaron un estudio de grabación y, en unas tres horas y media más o menos, grabaron Surfbeat, que fue lanzado en 1963. Además, ese mismo año lanzaron otro álbum, Joey Saxon Goes Surfing with the Challengers, beneficiándose de la popularidad de Joey Saxon, presentador en ese momento. En 1964, tras una recomposición de la banda, salió el álbum K39, que fue un éxito total. Grababan varios álbumes al año, algo llamativo, y tenían su propio show televisivo, Surfs Up. Y desde 1966, con la salida del saxofonista de la banda, se convirtieron en un grupo de cuatro guitarras. Durante este tiempo, tanto el grupo con la música surf se hicieron muy populares tanto en Estados Unidos como en otros países y mercados. Para satisfacerlos, The Challengers crearon por mitosis cuatro grupos más, The Surf Riders, The Good Guys, The Defenders y el grupo con el que hicieron la versión de Ayun Ayun de Clichés en 1966. Pronto, sin embargo, con el cambio de paradigma musical y el cambio de tendencia, dejaron de tocar en vivo y se inclinaron hacia estilos más asequibles para públicos diversos. We'll be Vamos de Indonesia, bueno, habíamos estado en Estados Unidos, pero nos vamos a ir de Indonesia sin salir del Pacífico porque nos vamos a Japón para hablar de Rumi Koyama, que nace en Sapporo, Hokkaido en 1952, hija de padre irlandés, soldado y madre japonesa. Habiendo trabajado desde muy joven como modelo en el 68, en teoría comienza su carrera de actriz y también su carrera musical, apareciendo por primera vez como gogo en la película Kemekono Utah y sacando en julio de ese año el single. Ajime date teniendo en la cara B My Prayer Gracias a la publicidad que sobrevino con esa primera película y a sus apariciones en el programa Beatbox, también como go empezó a ganar una popularidad aparejada a una creciente exposición, lo que la convirtió rápidamente en un ídolo juvenil y le abrió las puertas de varios proyectos cinematográficos ¿Estás listo? Rumi Koyama también formó parte del grupo The de Snacky Girls. No es un grupo de lo que haya mucha información, e incluso páginas temáticas reproducen errores recurrentes, llegando incluso a confundir los miembros, los propios miembros del grupo. Y aunque planea la fecha de 1968, parece que en principio debió empezar en 1966. Now. En 1970, migraba a Union Records, donde se reenganchó al mercado musical con Hitori Bochi no Remonti, que debería ser la traducción T de limón solo, además de Anatani Maketano, I lost to you, canción para la cual eligieron una publicidad un tanto peculiar. Vestirla solamente con un chaleco con flecos, suficientemente revelador para Japón, con una foto de Hitler en blanco y negro de fondo. Además, después del éxito de The First Date, Asimete no Date, llegaría Sasurai no Guitar en dos versiones en 1971, también conocida como Manchurian Beat, versión de una canción tradicional rusa interpretada, entre otros, desde el 63 por la banda finesa The Sounds, hasta el mismo año de 1971 por The Ventures, inspirando la versión que haría Rumi. Y así, en clara deriva hacia la música disco, llegó su versión de Ayun Ayun en 1973. Un año antes de retirarse en el 74 Watashi O Miteru Anoishto no menga kakaru no ba Nasena no Kashira Kuchisa eki. Wat ook niet. Ik ben niet bang voor de gevolgen. Ik ben niet bang voor de gevolgen. Ik ben niet Zaai je denen. lasla, ja, mete, ja, na, ja, ja, tot. Wacht, de, ik, o, Y vamos a coger el avión un poco hacia el, hacia el este y vamos a llegar ya por fin a nuestra isla favorita Para hablar de King Sporty y Justin Yap. También podemos hablar de escatalites, pero por esta vez, como vamos a hablar muchas veces Y ya hemos hablado varias veces, lo vamos a dejar estar Vamos a empezar hablando de Noel George Williams, conocido como King Sporty Que nació en Portland, Jamaica, en el 43 <coughs> En sus primeros años consiguió convertirse en músico de estudio bajo el tutelaje de Coxon en Studio One, haciendo las veces además de DJ para el Sound System de Dove. En 1965 sacaría El Cid, canción de la que se tendrá que hablar en el futuro también. Acreditada a él, a Justin Yap y a Ronan Alfonso, además de Descatalites. En 1970 se mudó a Miami el de Florida, no el de Cambrils y empezó a producir música para sus propios sellos, a partir de su llegada a la península de la Florida, empezó un recorrido musical que lo llevó del reggae al funk, del funk al disco del disco a la electrónica y de ahí al Miami Bass y es conocido además por ser coautor de Buffalo Soldier canción que Bob Marley grabó en Miami precisamente en el 78 hacia el final de la gira de Calla Philip Yap, por su parte, nació en Kingston, Jamaica, en 1944. Hermano de Ivan Yap, y dueño de Top Deck, sello por el cual salieron tanto El Cid como Lawless Street, que es la canción de la que estamos hablando ahora mismo. Para el 62 empezó, junto con otro hermano, Duke, a realizar sesiones en Federal. Y allí participaron Ferdinand Nelson o Ephraim Joe Henry, entre otros, y debutó Larry Marshall. Pero fue en la producción donde destacó. En 1964, un asociado de Dod unió a Yap y Descatalites, a lo que siguió una sesión de grabación de 18 horas, que acabó por materializar una auténtica joya, Skabudaba. La última sesión de Yap, de quien todos subrayaron su generosidad y, su, y profesionalidad, fue en 1966, de donde salieron A Love to Share. Barlock y Devoted to You antes de emigrar a los Estados Unidos. Scandal. Y ahora sí, ya que no hay más islas, ni más playas, ni más de nada. Eh, ya no hay nada más. Otras versiones, pues la de la Justa Batavia de 1906, Crunchon índice Club Amsterdam de 1930, George de Fred y Crunchon Orques Uraistana en el 58, Blood Diamonds hicieron una versión en el antes del 62, Wanda ⁇ Joyce tenían otra versión distinta del 62, de Sparks en el 65 en Países Bajos, de Youngsters en el 65 en Brasil, Y varias versiones que en Japón, aunque era Junayun, también se conocían como Heartbeat, por ejemplo la de Swing West del 68 Durante la sección, Reggae Jungle de Yamaikarta, Faros Las Wix, Cleopatra for This de Obsessions, Reggae Fever de Obsessions Pouring Rain, Thorik Madani, Death and Danger de Obsessions, Boom de Yamaikarta, Baby, Baby Baby Baby de Obsessions y Rudiculito de Obsessions En una unión entre Reggae de Indonesia y de Holanda Pues muchas gracias, Vicky Por esta sección que nos has brindado Aquí en el programa de hoy Te esperamos ya para terminar la temporada En julio, a finales de julio Pues sí, en el anterior teníamos La guerra del Chaco, aquí hemos tenido La Holanda colonial y para julio Tenemos la guerra de Irlanda Oh, yeah Oh, yeah Si los ingleses son los malos, me mola eso Que eso, que será Bueno, será el último programa de la temporada Nosotros ya terminamos, agosto ya sabéis que nos lo tomamos De vacaciones ya Tenemos ganas de no pasar por aquí los domingos Así que Que eso, que agosto nos cogemos vacaciones Y será todo el último programa, o sea que Para finales de julio, aquí tenemos a Vicky Jones otra vez Muchas gracias Vicky por estar en el programa A vosotros Tu compañero, tenemos que terminar, programa ya, que llevan los, com los compañeros y compañeras de Colmenas Tapizadas. Sí, bueno. Sí, son las nueve. Es decir, la semana que viene vendrán otros colaboradores habituales, que también será la última colaboración de la temporada. Ayer, ayer colaboramos mutuamente. Sí, ayer estuvimos todo el día pensando de qué iba a tratar el especial. Ignasi, eh, lo dicho ¡Ay, Ignasi, no, sí, Ignasi! No, sí. Ya ver lo que te salga de, de esto eh, Pues eso, la semana que viene Especial con el Jailhouse Reggae Aquí... bueno, la, la, ulti, estará lo que quede la, de ellos La última vez nos hicieron una sorpresa Impresionante, que fue el programa Este que... Sí, de 25 años, que no nos lo esperábamos Y la verdad nos gustó muchísimo Y bueno, ahora veremos a ver qué, qué, qué traen por aquí El próximo fin de semana Sí, bueno, bueno de, de, de, de momento bastante tendrán con sobrevivir y pestañear. Sí, eh. sí además, sí. ayer estaba el, el, pero el equipo completo de sí. Yehau y entregado, y, y entregado. Entregado, o sea, que yo no sé, y habrá a que lo han terminado. Pero bueno, eso, que nada, que nos despedimos hasta sí. la semana que viene. Venga, este tema para ellos. Recuerda, la semana que viene aquí Yehau Reggae. Venga, este tema para ellos. Eh, hazlo presentación, compañero. Ah, bule, bule. Bule, bule. 15 mei 1965 werden de...